Amor, Señor, no hay amor como el de Cristo. Yeah, yeah.、No hay amor como el de Cristo. どあいあもっと you say But i t s one m o r e